A mi correo y a mi WhatsApp y por el Facebook llegó una serie de información de un vendedor del departamento que dice que en una primera instancia, aclarando que hay una segunda instancia, Andrés Jaramillo habría incurrido en una doble militancia, argumentando que los 12 meses se cuentan eh, a partir del proceso de inscripción de la candidatura. Pero bueno... Aquí está Andrés Jaramillo y también está el señor Freddy González, que es el representante del Partido Centro Democrático en nuestro municipio de suacha Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días al equipo de trabajo de Periodismo Público eh, a Un muy buen día a los oyentes. También saludo muy especial a, a todas las personas que hacen parte de de las nuevas y buenas noticias del municipio de Soacha Bueno Andrés, lo quiero dar la bienvenida a las campañas políticas a la alcaldía de Soacha Yo sé que usted es nuevo en eso y yo ya llevo varias campañas transmitiéndolas y desinformación, panfletos, <risa> órdenes de captura eh, muchas cosas más son prácticas que han sido muy conocidas en el municipio de Soacha Ahora, usted me dice que O, o, o más bien díganos ¿está o no está inhabilitado por el partido por doble militancia? Bueno, eh, precisamente en este momento me está llamando aquí la senadora Claudia Wilches para revisar este proceso de pronto ojalá pudiéramos tenerla en, en, en vivo para que ella también sea quien, quien de esta este este parte informativo decirle a la comunidad que no estamos inhabilitados, que antes al contrario tenemos muchas ganas de seguir trabajando por la comunidad Hoy somos eh, una candidatura que, que cuenta con una gran mayoría de opinión a nivel municipal. Lo vimos el, el, en las elecciones pasadas del 19 de abril, donde nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de ganar una consulta interna por el Centro Democrático en Francalí, de, de lograr el 74% de la votación. Eso quiere decir que dentro del Centro Democrático ahí hay, hay unas mayorías que están a favor de nuestra candidatura, que están a favor nuestro. El sábado pasado tuvimos una excelente convocatoria donde muchas mujeres dieron ese ese respaldo a nuestra propuesta, a nuestra posición de liderazgo político en el municipio de Suacha y esto pues obviamente genera ciertas ciertas angustias tal vez en otros líderes, en otros en nuestras candidaturas y y pues obviamente pues lo que lo que siempre se ha vivido en Suches es esta clase de, de tropiezos que lo que hacen es es enlodar o tal vez eh, lesionar una campaña, pero pues como siempre lo he dicho, al contrario, lo que hace es fortalecerla. Pero mira Ariel, ya entendí la ya entendí la figura. Si realmente seguramente ese comunicado que está ahí es real Porque la respuesta que da la veedora que envía es real, es tan real que dice Recurso de apelación contra la decisión del veedor departamental de Cundinamarca sobre doble militar O sea, si sí es real, o sea, queda claro que si sí es real ese documento sí. Carlos, Porque la poquito, veedora nacional lo responde sí un, y mire, ese documento lo dice Correcto, mire Carlos, un poquito para ubicar a los a nuestros oyentes y a nuestros lectores y a nuestros ciber oyentes Sale ayer un comunicado del Centro Democrático que esta mañana yo dije Dudo mucho porque no es tan enumerado, no hice resolución, además oficialmente no nos llegó Carlos, es que como medio de comunicación tenemos que ser responsables en este aspecto, obviamente llegó a nuestras redes sociales por algunos líderes aquí del municipio de Soacha que lo enviaron, pero oficialmente no llegó y tampoco nadie nos dio razón en el partido si era oficial o no, ya usted lo está diciendo porque seguramente se reconoce desde el partido que sí fue, llega un comunicado donde se le declara la doble militancia al candidato Andrés aramillo que fue quien ganó la consulta del Centro Democrático. Firmado este comunicado por Fabio Camilo Romero Páramo, veedor departamental de Cundinamarca. Hasta ahí es claro que sale el comunicado, se le declara doble militancia, pero también el mismo comunicado da la posibilidad que podrá ser impugnado ante la veeduría nacional. Eso... Salió con fecha del 1 de junio, pero se dio a conocer solamente hasta ayer. Cuando comienza este tema en las redes sociales, Carlos, cuando se comienza a divulgar, comienzan los comentarios, palabras van, palabras vienen, en fin, pues nosotros nos comunicamos también con el directamente implicado y con el presidente del partido y nos dicen «eso no es cierto» y pues finalmente tampoco creo que conocían directamente el comunicado ya en las horas de la tarde Carlos que es al que usted se refiere sale otro comunicado y este entiendo que no es de la veeduría departamental sino de la veeduría nacional donde se revoca el comunicado donde se estaba declarando la doble militancia Ahí vamos y ahí ya nos estamos ubicando. No, ya ya queda claro, o sea, hubo una una una instancia, y quiero preguntarle a Freddy González este tema. Hubo una instancia departamental de un veedor que decidió creer que había una doble militancia, deja claridad de que hay una posibilidad de apelación ante la veeduría nacional, felicitarlos a ustedes que se mueven muy rápido, hacen inmediatamente la apelación para no dejar crecer el enano y automáticamente la Aveduría Nacional, a, acusando sus pruebas, eh, emite un segundo comunicado que es su deber y dice, señor departamental, le quiero decir que no está en doble militancia. Freddy, ¿qué pasó en el tema departamental? Porque hoy tiene este interés político. O sea, que un veedor departamental saque un comunicado de estas a sabienda que la Aveduría Nacional se lo iba a revocar en cuestión de horas Prácticamente porque saben que ya habían ustedes averiguado sobre la famosa doble militancia antes de lanzarse inclusive al, a la consulta a Andrés Jaramillo, tema que tocamos en esta mesa. Y o sea ahí hay, hay, hay puja interna de pronto en Soacha que hace que se mueva el veedor de departamental con esta angustiante primera comunicación. Buenos días Carlos, buenos días Ariel, buenos días ciudadanos de Soacha. Pues mira Carlos, en esta misma mesa eh, hace algunos días eh, y creo que tocamos el tema frente al, al respecto de la doble militancia del doctor Andrés Jaramillo y fuimos claros en decir que no existía, que no la veíamos, eh, si sí existe de pronto… Eh, eh, tinte político o, o revanchismo o poco gallardía en las personas que no han entendido y no han comprendido que se hicieron unas elecciones y que el aval del doctor Andrés Jaramillo se otorgó y se ganó en las urnas entonces eh, el, el vedor departamental eh, primero que ni nos comunica a nosotros nunca supimos de del comunicado que él sacó Eh, lo filtra por algo otros medios e inmediatamente conocemos de esa situación, ayer lo que hicimos fue directamente ante la dirección nacional que ellos se pronunciaran y han sido categóricos en manifestar que no existe doble militancia del doctor Andrés Jaramillo yo creo que ahí quedaría zanjada esta discusión sí, queda zanjada la discusión digamos dentro del partido la veedora nacional ya les aclara que no hay doble militancia, lo coloca ahí pero si hay una mala interpretación de la norma por parte del veedor departamental y yo insisto, ahí le están metiéndole... Están y, sí, le están, están le, empujando, le están empujando eh, cayó, porque la veedora le dice usted no está leyendo bien los, lo, lo que dice el, los estatutos del partido ella se lo dice en la respuesta que le está dando y se dejó comer cuento ¿será que todavía hay tristeza por parte de la campaña del padre Ochoa y algunos de sus amigos, y están pujando a ver si de pronto por esta vía pueden tomar la candidatura. Lo que pasa es que hay líderes insidiosos, hay líderes que no comprenden y no asumen la derrota, y yo lo definí en las siguientes palabras, en la política tenemos que trabajar y no esperar milagros. Sí, oiga, bueno. perdón Carlos, mire, yo le quiero preguntar, bueno, cualquiera de los dos respóndeme, ¿cuándo, ¿Cuándo supieron ustedes de este comunicado enviado por el Partido Centro Democrático y firmado por el veedor depart departamental donde se le declara doble militancia a usted, eh, Andrés? Bueno, yo me enteré por una llamada que que me hacen, me dicen Andrés que está circulando, que se dice desde desde la noche anterior, prácticamente el mismo primero de junio, que estábamos en una presunta inhabilidad entonces obviamente pues yo madrugué al congreso de la república la comisión séptima hablé con el presidente Uribe le comenté de la situación que está pasando en Soacha, el mismo presidente Uribe dijo las siguientes palabras Andrés usted ganó la consulta usted es nuestro candidato en Soacha ya voy a hablar con la vebra nacional para que solucione esa esa mala interpretación de la norma porque al igual el senador Orlando Castañeda también estuvo muy muy pendiente y, y él y él y él fue quien quien práctica mostró también la documentación donde yo renuncio al consejo y la y los estatutos del paro de la U dicen en el artículo 10 que solamente con el solo hecho de presentar la renuncia y sin ser aceptada ¿Sí? se entiende como renuncia porque mi renuncia fue irrevocable. Entonces, obviamente esto Eh, generó un, un sinsabor dentro del ambiente político eh, intentando lesionar pues nuestra campaña, pero antes al contrario, lo que ha hecho fue que el mismo antes, doctor Uribe ratificó su visita por dos veces que consecutivas que va a estar en Soacha el primero, ¿sí? Ver, eh, ¿sí? la primera es el primero de agosto y pues obviamente para continuar con todo el proceso y del respaldo que Soacha necesita a nivel nacional y departamental Bueno Carlos, miremos aquí dos aspectos Por qué están señalando Andrés Jaramillo Que tiene una posible doble militancia Uno, usted lo acaba de tocar Ayer en el parque Los expertos, esos que se reúnen En las cafeterías y al frente de la alcaldía Esos que decían, se pusieron bravos con su editorial Esos que se pusieron bravos Sí, sí, los mismos que se pusieron bravos con mi editorial Es más, algunos me estaban señalando Que yo sí, dije que sí. estaba favoreciendo a Jaramillo Le dije no yo tengo que ser prudente y me he caracterizado por ser prudente en esta profesión yo no puedo actuar a la loca yo jamás soy partidario de la famosa chiva y a ver a quién le ganamos me parece que las cosas hay que hacerlas responsablemente bien pero mire este tema andrés que usted pasa la renuncia y que no hay una respuesta inmediata carlos ya hay un fallo el consejo de estado cuando la renuncia es irrevocable aún sin haber respuesta, se entiende que uno renuncia el mismo día, el día que pasa, el día que la radica. Sí, Por ese lado no habría problema, eso, eso porque ahí ya estaban que... diciendo es que Andrés sigue siendo militante de la U porque no hay una respuesta de aceptación. Les dije, no señor, es que el Consejo de Estado se pronunció al respecto y el hecho que usted diga uh -huh. es renuncia irrevocable, ¿quién lo va a obligar a seguir en ese partido? Se entiende que a partir de ese momento ya no pertenece. Mire Ariel, no le eche más tiza a esto. Ya quedó claro. Pero faltó la segunda. El consejo ya dijo que no. Sí, y ahora. El, y el dueño del partido que llama Uribe ya le dijo que seguir. Sí, quiera. pero Punto. mire, ahora, ¿cuál es la otra duda? Ah, ¿Cuál no es la otra duda? Tiza. Sí, no, no le vamos a echar más tiza. Vamos es un poquito a despejar lo que dicen por ahí porque es que es bueno también. Mire, algunos se están pegando de la famosa Ley 1475 en su artículo 2 1475 de 2011. Pero es clara también. Sí, es clara, sin embargo, ayúdenme ustedes a resolver esto. En su artículo segundo, en el último párrafo, les voy a leer y ahí es donde está, que ayer me la leyeron como cinco veces en el parque, <ríe> ay Dios mío, ¿no? Yo la tengo acá, la fiel, que se la lea yo también. <ríe> eh, sí, pero solamente el último parrafito del artículo 2 antes del parágrafo. Abro comillas, los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupos significativo de ciudadanos o formar parte de los órganos de dirección de éstas deben renunciar al cargo 12 meses antes de postularse a aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. Ahí lo que uno escucha, Carlos, y digamos que lo deja uno en duda, Porque aquí Andrés ya nos había dicho, yo renuncié el 24 de junio, se supone que el primer día de inscripción en la registraduría es el 25. Es decir, usted renunció un año y un día. Hasta, ahí estamos, un día, hasta la, ahí estamos bien, a ¿cierto? A la inscripción de candidatos, no a las sí. elecciones, sino las inscripciones, sí. que es lo que básicamente regula hacia la doble militancia aquellos que hacíamos parte de un partido porque yo era el partido de la u director del partido de la u sí, usted directicia mi renuncia fue al partido de la u como concejal y como director del partido de la u obviamente eso eso hace hace entender de que obviamente yo Hoy no soy parte de la U, sino que mi partido y el cual milito es el Centro Democrático. Y usted no es parte del partido desde el 24 de junio del 2014. Del 24 de junio, resolución que también fue aceptada y reconocida por su entonces la mesa directiva del Consejo Municipal ante resolución, la resolución 243, que quiero invitar a todos los amigos del parque que se acerquen al Consejo Municipal, que les queda muy cerca, y puedan hacer la solicitud de la de la resolución y la solicitud de todos los documentos o que se acerquen al centro comercial unisur oficina 202 y yo con muchísimo gusto les daré copias de todo el proceso y de todo el tema de la renuncia y hasta y hasta sí, donde vamos al día hoy. Sí, algunos suspicaces dicen que él renunció, que, que se llama suspicacia pueblo que él renunció al al consejo pero no a la directiva que tenía el u y lo que dice su veedora nacional es según la norma estatutaria de ustedes Cuando usted renunció al Consejo, automáticamente renunció a la directiva de la U. Eso es lo que dice ella. Por eso es la suspicacia que dice aquella que usted renunció al, al Consejo, pero no a la dirección del partido, la zanja ella en ese tema estatutario que se está dando ahí por el Partido eh, Centro Democrático. Ahí, ahí queda el tema claro ya Sí, sin embargo, mire, aquí Freddy sí nos va a ayudar en algo Para resolverle también Que hay algunas personas que son Malintencionadas Y que quieren ah, eso, hacer eso ver es parte de la política <ríe> sí. Mire, este tema de los 12 meses antes De postularse o aceptar la nueva Designación o ser inscritos como candidatos O ser inscritos oh, como sí. candidatos eh, ¿Ya se inscribió Andrés como eh, candidato? No, el doctor Andrés Jaramillo Se inscribirá La, las inscripciones las abren el 25 de junio sí. y tenemos previsto que él haga su inscripción eh, sobre eh, los primeros días de julio, entonces ahí no hay, eh, estamos totalmente tranquilos al respecto Porque de la Porque se abre el 25 jurídicas. pero se prolonga usted puede inscribirse sí, el 25 o en el siguiente mes sin sí, problema. Sí, correcto, un mes entonces, y, hay, sí, yo y, creo... y es muy clara la expresión sí. o ser inscrito como o candidato ser. que es donde hace la aclaración total. Esto de la Es cuestión de interpretación Es cuestión de, de analizar Pero tenemos eh, el concepto del Consejo de Estado El concepto del partido Y lo que dijo Carlos Ahí realmente ya no existe Yo... eh, Nada de, de ningún tipo de doble militar sí militante sí, si, si es posible Aquí tengo la carta que le envié Al partido de la U En su época eh, Del el 24 de, de junio del 2014 Dice Con la presente me permito manifestar a usted como presidente del Partido de la Unidad Nacional mi decisión irrevocable de renunciar a este partido político dicha renuncia obedece a que en las actuales circunstancias en dicho partido no me siento representado pues el pues el mismo se ha desviado de los ideales sobre los cuales fue inspirado el Partido de la U consecuente con lo anterior renuncio a mi curul que ostento en el consejo municipal de Soacha al cargo de director del partido de la U, del municipio de Soacha y a su vez por ende su militancia, esta decisión la he tomado independientemente los resultados electorales que se pueden presentar en las próximas contiendas electorales, esta renuncia es de carácter irrevocable a partir del 24 de junio del presente año obviamente también está la erradicación hacia la presidenta del consejo en su época y una carta de la ex de la hoy ex senadora del Partido de la U, la doctora Claudia Janet Wilches Sarmiento, eh, dándome todo su respaldo también en esta renuncia. Y pues a su vez, obviamente eh, para darle para darle continuidad al proceso, el Partido de la U me solicitó la aceptación de la renuncia por la mesa directiva y por la corporación y esa renuncia fue a través de una resolución del 2, la número 243 hoy, obviamente eh, pues eh, el, el veedor departamental como se dice tal vez él no leyó Interpretó, o tal no estudió, ¿interpretó lo, o lo, lo apoyaron como como decía Carlos exacto, sí. pues uno no puede dudar de la mala fe pero en política Pero hay muchos amigos sí, de Suacha por allá por el Congreso a, hablando con el veedor departamental, entonces mire, seguramente mire, lo orientaron más. En política dude de todo. Es más, es el escenario donde usted tiene que dudar de todo. Sí, Carlos, sabe pa, el ideal para para para terminar me permite leer el comunicado que llega ayer de la Veeduría Nacional. Eh, una sí, partecita bueno, solamente la parte resuelve, bueno, resuelve. mire. Resuelve. Bogotá 2 de junio de 2015 es decir ayer referencia recurso de apelación contra la decisión del veedor departamental de Cundinamarca sobre doble militancia voy a leer simplemente la última parte donde dice resuelve revocar la declaratoria de doble militancia contra el señor Ricardo Andrés Jaramillo Guzmán efectuado por el veedor departamental doctor Fabio Camilo Romero en su indicación del 1 de junio de 2015 declarar que el señor Ricardo Andrés Jaramillo Guzmán no está en curso en doble militancia, cordialmente mary Becerra Gómez vedora nacional, yo creo que el tema es claro, eh, y ya para irnos, tranquilos Andrés, pues muy tranquilos muy contentos, yo quiero de, de decirle a la comunidad que en Soacha si sí se pueden hacer las cosas bien agradecerle a este medio de comunicación por esta justicia, por dejar ser la voz de la justicia, que eso es importante, eso es Eh, tener una imparcialidad y una ética frente a un proceso electoral tan importante que es eh, el próximo 25 de octubre, donde las personas van a decidir y ejercer su derecho al voto para escoger su próximo alcalde durante cuatro años que regirá y gobernará. Decirle a la comunidad que en Soacha todo es posible, que sí es posible hacer las cosas bien, que independientemente de que haya en esta clase de, de circunstancias, nos fortalecen muchísimo más y estamos muy animados para continuar y seguir construyendo nuestra ciudad.